Continuamos en 17 Escalones, esta vez con la presencia eh, exclusiva de una columna nueva, eh, la CIS Columna, de la mano de eh, Trop Evident Mati, el amigo de la casa. Buenas, Sir, ¿cómo andas ¿Cómo va? ¿Todo bien, Laurita? Bien? Eh, bueno, sí, es una nueva columna. Vamos a armar una columnita musical, no sé con qué frecuencia, pero... Para hoy preparé mmm, algo pensando en el nuevo disco de Demon Alvan Que sale el 28 de abril 28 29 de abril si no me equivoco eh, ¿Quién es ese y, señor? Demon Alvan es un señor que salió Un señor inglés Conocido por la banda Blair ah, la sí, Formada sí. a principios de los, principios de los 90, a finales de los 80 De ahí despegó Y... Nada, es un músico hiper inquieto que no se ha quedado sin moverse nunca. Armó gorilas cuando todavía estaba funcionando Blair como proyecto paralelo, independiente y en, un, en cierto modo solista. Lo armó con, con un amigo, no me acuerdo el nombre en este momento, pero un diseñador, un dibujante, animador. Eh, surgió como un proyecto audiovisual en un principio Iba de la mano tanto la música, tenía tanto valor la música como todo lo que era la parte de la imagen, los videoclips que hay toda una historia en todo lo que son los videos de Gorillaz. Y en base a eso después ha empezado a hacer trabajos y colaboraciones con muchísimos artistas, como productor. Uh, tuvo otra banda en un momento que solamente sacó un disco que llamó The Good The Band de Queen con... Eh, Tony Allen, que fue baterista de Fela Kuti Simon Tong eh, Paul Simon Guitarrista ¿no? de Ver, bajista de Clash con Medios estuvo Danger Mouse produciendo ah. como, Ese fue alguno de, de sus proyectos ha hecho Hizo dos discos de música africana ah. Es un señor que le gusta Viajar bastante, le gusta mucho Turquía La música de Turquía, la música de África De Marruecos Y... Dentro de lo que es la música africana sacó dos discos, Mali Music y Chazza One junto con otros productores. Fueron allá en una semana creo que juntaron, no sé, 10, 20 artistas de África y salió. Loquísimo. Sí. ¿Y el Ahí. disco nuevo qué, qué trae? ¿Qué es podido El, el disco notar? nuevo, por lo que estuve leyendo, no hay mucha información dando vueltas, salieron un par de temas, creo que tres, cuatro temas ya largó eh, por lo que estuve leyendo es como su, su primer trabajo encarado de una manera totalmente personal y de una manera solista concretamente como Damon Albarn va a salir bajo su nombre y nada, estaba, estuve leyendo que se tomó este trabajo en, de la manera de pensar un disco solista como, como una excavación arqueológica palabras de él de su propia vida Y... Nada, parece que va a resultar ser un disco Bastante introspectivo Un poco solitario Melancólico La y... licencia de su infancia ¿Y el sonido? Hay... Maquinitas eh, ¿Sonido? Sol, Todo solo Se graba después con... eh, este ah, disco... ¿En cuanto a vos? ¿qué, ¿Qué te ha parecido a vos el sonido? De los de los pocos temas que van dando vuelta Y lo que escuché Eh o sea, es un, es un sonido él, hay una hay un poco de Good on the Queen, un poco de Gorillaz, eh, un poco también de los discos de música africana, escuché un, un tema que tiene bastante de eso, es él, o sea, es una mezcla de todo lo que viene haciendo hace tiempo, siempre de la mano un poco de la electrónica, en estos temas que están dando vueltas, bastante minimalista, como muy ajustado, muy adornado, eh, y este disco lo está trabajando con Richard Russell, que es el que está al frente de Excel Recording, que es un sello discográfico de Inglaterra independiente que más que nada empezó a trabajar creo que a fines de los 90, principios de 2000 con música electrónica fue exclusivamente. En música? un principio sí, creo que Prodigy fue la banda que ah, mira. Eh, digamos con la con la que creció mucho. Después sí se abrió para otros lados y ya, de Excel Recording has, han salido, qué sé yo, los últimos discos de Ray O'Head, disco de Solista de Tom york disco de Beck, eh, el disco de Jack White. Creo que el que sale ahora también sale por ese sello. No sé, muchos artistas. Sí, los el, todos. El disco de música africana que hicieron, eh, también estaba este Richard Russell, fue uno de los productores. Eh, ponerle para Gorilas, para el Plastic Beach, el tercer disco de Gorilas. Medio que Dave Bonalban rescata, de algo, por decirlo de alguna manera eh, A ver, oh, se me fue el nombre un, Bueno, me olvidé Un cantante soul Sí De los 60, 70 no, Se me fue el nombre ahora eh, Que bueno, en Plastic Beach, en el disco de Gorilas, canta dos temas Después con Richard Russell Bajo el mismo sello Le editan un disco en el ah, ah recuerdo ese señor Me acuerdo no. Brave no sí. no, Me olvidé el nombre Es no verdad, que discaso bueno, No me acuerdo eh, Así que nada, con este tipo es con el que Está haciendo ya De estar terminadísimo el, el nuevo disco Que va a salir el 28 de abril Y nada, hay unos cuantos videitos Hace un tiempito ya que viene dando Un par de recitales, presentando los temas En vivo hay varios temas Dando vuelta Y oficialmente creo que hay tres temas que lanzó Ya tres cortes eh, Y preparé para escuchar dos temitas Bien Uno que fue el primer corte que salió Que es el que le da el nombre al disco Que es eh, Everyday Robots Y después otro temita que lanzó Que están las voces de Brian Eno Ah bueno Que se llama GBC's of Love